Como bien sabrás, comentarte que Euskia Música cada 7 días también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pero eso sí, en redifusión, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, en el mismo dial, el 100.8 de y Ratia. Y en cuanto concluye el programa cada jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Twitter como en Facebook... Para que este y todos los programas de esta temporada 2017-2018 los puedas escuchar o volver a escuchar el día que más te guste a la hora que más te convenga. Tanto en Twitter, twitter.com barra euskalmusicafm, como en la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra euskalmusicaberriozarirratia. También, aparte de poder escuchar el programa de cada semana, también te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello, lo dicho, en facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia y en twitter.com barra Euskal Música FM. Euskal Música en las redes sociales. Hoy jueves 17 de mayo en directo, sábado 19, domingo 20 de mayo en redifusión. Repasaremos la agenda de conciertos para los próximos días y te traemos dos novedades. La primera de ellas nos llega desde Maruri, nos llega con la formación de Cot y su álbum de Mac. Y también otra novedad, el joven músico Juan vals de Oñati, que ha publicado su tercer trabajo en solitario llamado Lanzuki Sessions. Esas son las dos novedades para el día de hoy Además, entre otros, escucharemos a Glaucoma, a Cates o a Sociedad Alcohólica Con su nuevo larga duración, Sistema Antisocial Todo ello durante estos próximos 90 minutos Todo ello durante esta próxima hora y media En una nueva edición de Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Cada jueves en directo, cada fin de semana en redifusión Y vamos a comenzar el programa de hoy, como te comentaba anteriormente, con la primera de las dos novedades. Nos vamos a ir hasta Maruri, porque desde ahí nos llega el grupo de KOT, que no tiene ni idea de marketing ni de moda. No se ha enterado de que es la época de los sintetizadores, al menos en la música alternativa. No son conscientes de que los grupos mixtos son más atractivos que nunca. Ellos lo eran, ya no. Ellos tenían sintes, ya no. Es más, si les preguntas por la tendencia, en la elección del lenguaje no sabrán qué. Es el inglés lo que más se lleva Ahora han publicado el CD en euskera Básicamente esto es The Cod El hogar de tres tipos Que hace la música que quieren Prueba de ello es su primer álbum De Mac grabado con Arich Arragui La gira de presentación del disco Comienza hoy jueves 17 de mayo en Bermeo El 19 estarán en Oyartun El 31 en Bilbo El 8 de junio en Maruti jatabe El 12 en Gasteiz Y el día 6 de julio en las fiestas de Oñati La primera novedad Llega desde Maduri, nos llega este grupo, de Decot, el álbum de Mac Y de él te extraemos uno de los temas, el single adelanto a Milde Guilletán Con ellos comenzamos el programa de hoy de Euskal Musicas Por ahí estaba sonando el adelanto de lo que es el nuevo trabajo discográfico de Decot, desde Maduro y nos llegan, el álbum de Mac, lo que escuchábamos, el sencillo adelanto A y nos vamos con la segunda novedad, nos vamos con el joven músico Juan vals que nos llega desde Oñati, Guipúzcoa, y que ha publicado lo que es su tercer trabajo en Solidario. Un álbum grabado con la inestimable ayuda de John Smill en los estudios Latsuki de Glasgow durante el verano. La Tuki Sesión está formada por siete canciones acústicas que respiran influencias de la música americana y desarrollan un mundo imaginario basado en sus enrevesados textos. Desde un blues desvergonzado y contemplativo a una balada folk con aires de despedida. Son siete temas los que te puedes encontrar en este tercer trabajo discográfico Para este señor, para Juan vals Comentarte que la gira De este nuevo trabajo discográfico La Chunky Session comenzará Este próximo fin de semana, el sábado 19 en Pasaya, el 26 Estará en Donosti, el 8 de julio En Algorta y el 21 de julio Estará en Sadouts Tercer trabajo para Juan vals El álbum La Chunky Session Y del él te extraemos uno de los temas El tema que cierra el álbum de Hearts' Time El hey. Skin, so you dancing with wind Shaken through the streets I see you put your eyes on him Like all the beams to with you up. providing cold pills riding the beast to the altar oppsy BESTE! distinto al que habitualmente suena aquí en Euskal Música, como es el estilo de Juan Bals con este su tercer trabajo, Lanchunkin Session, y lo que escuchábamos, el tema que cerraba el álbum de Catch's Time. y ahora nos vamos con el nuevo disco de Arcada Social, banda que nos llega desde Mondragón, una formación que hacen street punk y que presentaban disco en 2017 para celebrar su 20 aniversario, un nuevo trabajo discográfico de esta banda Arcada Social que cuenta con 20 temas del Tex, traemos dos de ellos Serguín y Quiero Salir Sonando dos de los temas de Esta formación de Mondragón Arcada social Con este álbum Conmemorando Su 20 aniversario El álbum El homená Besar Kachen Lo que escuchábamos Los temas Ser Egin Y quiero salir Y ahora nos vamos con Entol Sarmiento o ETS que presentan el quinto disco que recoge en tres formatos su andadura musical, CD, DVD, más documental, un álbum grabado en las fiestas de Gasteiz de 2017. Entol Sarmiento grabó su mejor directo, el más espectacular. El CD de 20 temas, más DVD, más documental, están dentro de un libro de tapas duras. El documental de 60 minutos nos muestra las vivencias de la banda de una forma natural, una banda que se formó en 2005 y... En Lécor Áraba y en 2008 editaban su primer disco maqueta de nombre Vendimia Seleccionada. Íñigo, Rubén, Floren, Rubén Terreros y Javier son los componentes de la banda. Nos quedamos pues con este CD, DVD y documental, lo dicho, grabado en las fiestas de Gasteiz de 2017 y del él extraemos los temas sure Girada y Euchi. Surepe Girada, <música> piñegindi pañan ali esite locha y custeda que naitsu oneda mera cuciear sin borrasare peste en aurea esquerra laguna que ta indurua mira gachi di da su henduritza mendika Santierara golffeaketa iraña astoraako bidean arraztan Deziak didan laguna kanbedar sin atera pues con ella que tanta seriedad ni que sigue y buena cerca y va a punto de venir anima sole bergida da billegidi panza esta ni es sin derrota danzu da ke zedei daiki mundua gizartean Iralagun honak, malkoz guztitzen den gela izi honetan Besarka dauak arbat ez esan gonizukena Itzetan itzutzea durkaur beharak Guazen gaitu egunero Kaletan erantzuten dugu gogoz Borroka kitartzen badu gure esena Karri dezagon Hemetan arriarresia Eskruen arriar ma Hemetan guamit Este viernes, Carbonera en Vivo presenta... Bandada, siente la música de la mano de Marian Ruiz, artista panbronesa que mezclará diferentes estilos, desde el mejor rock, pasando por el pop, ready, rumba o tango. Que no pare la música y que en los pies nos crezcan alas. Recuerda, este viernes a las 10 y media en La Carbonera. Entrada gratuita. La Carbonera. Olite 12. Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia. Sigues en el programa Euskal Música. En este jueves 17 de mayo del 2018 en riguroso directo. Sábado 19, domingo 20 de mayo del 2018 en redifusión, en repetición. ¡Nos vamos! con Glaucoma, que es el proyecto musical de cinco jóvenes procedentes de distintos pueblos de Guipúzcoa, un quinteto formado por jóvenes de Irún, Donosti y Tolosa. Aunque en un principio pudiéramos pensar lo contrario, no se trata de un grupo de rock, tampoco de post-rock, punk o hardcore. Glaucoma es un grupo de rap rigi que bebe de los diferentes ritmos de música negra que rodean a estos dos estilos, desde el rock más dulce al punk más duro, pasando por la crudeza del rap y las líneas más melódicas del regamuffin. El grupo es está afincado desde sus inicios en el famoso gasteche Bomberenea de Tolosa donde ensayan actualmente y han realizado todos los proyectos en los que se ha involucrado hasta la fecha en el año pasado, en 2017 regresaban con el tercer trabajo titulado kalima en kalima se puede apreciar el estilo Glaucoma pero con más profundidad, más directo, más seco se puede bailar con kalima se puede tener buen rollo con Calima, 13 temas son los que se incluyen en este tercer trabajo discográfico para Glaucoma lo dicho, el álbum Calima, del texto traemos los temas Gureka Yula y Pasti Wine Cero a pasar Cero a posar cerda elegante zenek esan behar dizu guaini txusia zehala zenek marraztu digu kuadrantea zein dauerotuta, zein da kabala Ilu bat eta da errealitatea dakizonen bizio bat dena jarraua jartzea norbeantzakorma bat da normalitatea baina nik ez detizan nahi normala eta zuk ez daren etzea lako hartalde ondako zifra bat etzea sartzen trajen gezurren saren eroitzeie makina bat goitik datorren papilla jaten beldurren aurren edu makilla tagoa zen pareta mila dauzkeuta gure paren eta erreixa ez dan arren karetak zaudenen Ez aquí su sexy saudel, se guapo saudel, monstruo ruidame, tar tal de que sandezalape, se guapo saudel, horrenlo cha cabes estereotipo danacausten, se guapo saudel, mundo aguardarse su perro la salanza hartsen, se guapo Man, zure martasun modelo barbi batzan Ztau jeneroik genitaletan Egitura mentala da ber sartze zaigun gaztan An, an, an, an, an, an Horegatik jartze gaitue dietan Tadanak biebarbitak entelebista talizkarietan Zaitez du nauran begietan Bizneien maitasunaren fabula ikuñonera sieran Nortasunen banaketan Zubomanetan iman bakoitza pereziegan Nereziketan dauden urrezko esietan Zuretiketak dauzken gezurrariketak Daire du bezala eukiditeun figura patriarkala Pornografia izan da gurezik eta seksuala Hetero arau honena izkorak eta den ezbala, hau da ez dati zarte naturala eta ez du izan nahi, kapitalai alaxeko meni zairo dominazio sistema bereizketan jaio da testikulo gutxigo eta sentimendu geio izonezko bezala utxin nahi detgure traiola Segua posauden mozorroi gabe tartdekesan dezabe Zegua Pasuden Horren lota gabe Steotipo danak gatenzegogua posauden Mundndu hau aldatzen zurerola zalantzan jartzen Zegua Poauden Zegua Pasauden Segua posauden Mozorroi gabe Kartaldekesan dezabe Zegua pasaden Ore no txagabe, mereo tipo da nakausten, ze jo aproza uen, ikuzu hor da z, ezterro la zalantakete, ze jo aproza ude, pasa Misión para que me entiendas No estamos aquí de procesión ni por las ventas No estamos de risas porque hemos echado las cuentas y sale a 00 democracia No te ofendas, pero te has tragado la mierda Y las falacias de la prensa y las redes Que te pescan, contesta ¿Cuánto cuesta el puto bienestar y la respuesta? Son varias preguntas que te van a molestar ¿Quién está libre y quién en la cárcel? ¿Quién paga la prenda? ¿Sigue habiendo lucha de clases o es pura leyenda? ¿Quién te cuenta la actualidad? ¿De qué marca es tu venda? ¿Quieres vivir o prefieres tener una vida estupenda? Y guay? white boss me wine wine wine wine wine wine wine wine wine in <laughs> the Que no hay quien aguante la guerra por ver quién es el más guay Los pillas en fase de insultar al clero y las autoridades Porque no nos mola nada lo que hay guay Están de moda las bodas y los saraos Sustituyen a su madre por su esposa ante 300 invitados La base necesaria del caos Aprovecha que eres libre de elegir el estampado del candado Tandado papilla zumba y te la comes con chips Gente en la cárcel por de verdades y escribir hits Es que no pillas la conexión, no chequeas el link A los presos la cigüeña se los lleva pa' París Apaguí de la amor de la pasión, de la vida es una prisión En la que estamos todos presos, como decía la canción En el idioma de un país sin autodeterminación Los geltas venden a su nación por tener más policía Me cago en vuestro centro y vuestra puta paz fiscal Me descojonos si os escucho hablar de justicia social La ley es injusta y la injusticia es legal La dictadura lleva maquillaje constitucional Y colonia liberal, igual de facha que Le Pen Pero así Macron parece un presidente fetén Y así nos han colado la incineradora y el tren Seguis mirando pa' Caracas y mira, escucha bien Baiz de guai Baiz de guai Mira que algunos se van, otros se quedan, disfrutan del plan, mira los Glaucoma como ensayan, mira como se ríen cuando fallan, Michelle ¿la que mira que se van Otro sekedan disfrutan del plan miralos laukoma como en zaian mirako zerdienen koan paarere mira jaguno se, se van Otro sekedan disfrutan del plan miralos laukoma como en zaian mirako zerdienkoan nopaan metsalboan joan nazi mi fain pas midiwian pas midiin hai if youan nazi mi fain pas midi Wi wine E hey, If you see me fine Pass me the weed and pass me the wine If you wanna see me fine Pass me the weed and pass me the wine Come on, ey Mira que alguno se... Mira que alguno se... Mira que alguno se... Mira que alguno se... Mira que algunos se, que alguno se, que alguno se quedan Otros se van porque ya no aguantan Que les traten como rata ratas tan dan aquí nadie se arrastra como rata Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es el tercer trabajo discográfico para Glaucoma. Ya nos vamos con fiesta, nos vamos con diversión, nos vamos con ichierren Simeak, banda de Munguía, que edita el disco EH Republic, el quinto disco de la banda. Ritmos alegres y bailables mezclados con textos de índole política. Disco alejado de todo... Tutelaje con unos ritmos espontáneos de Shadok. La propuesta musical en sus letras va más allá de la senda de la alegría y propone unas calerrías y miedos, unas utopías piratas que hagan que un irritado movimiento de gente desequilibre lo establecido con el axioma de construir un pueblo con la sonrisa en los labios, con la alegría de la vida. El disco se recrea en la familia de los ritmos colaterales del ska, ska rock, pump, rack y rigi, que le dan una homogeneidad integral al disco al nuevo trabajo de Ichiarren Semiak el álbum EH Republic Delta extraemos los temas Apirileadenbelcha <música> y Ser denbizicha nananana nananana nananana nananana idekitako papi beta sapitu el sudete nek sei nekitiria te amaueta pinari pesi ye u ti spiegaradari berriar tiro se sidira il gure amecha Eta Música Bailable de Ichiaren Semiak Nos vamos con Cates Formación de Leiza que vienen Pegando fuerte con su segundo Trabajo discográfico Sine La banda comenzó su andadura en 2013 Y tres años después, en 2016 Llegaría su primer trabajo de estudio Beggy Ichuak, ahora un año más tarde En 2017 regresaban Con Sine Disco, grabado En mayo del 2017 De él, te extraemos los temas Egarish y Den Bora itako ate gusti azabalik a por tu And I Aquí la caña y la fuerza que nos trae la formación Cates desde Leiza, con ese su segundo a larga duración Sain y con los temas Egaris y Demborá. Y nos vamos con la formación Skakeitán, que anita Galera Beach, un LP en el que muestran los temas de Galera, que era un puesto en manos de 8 productores diferentes que los han utilizado como forma de expresión. Galera Beats es un proyecto formado por 7 remixes de los temas del álbum Galera. Entre los productores se encuentra DJ Plan B, actual DJ de Río Propaganda, la catalana The Lady J, el mallorquín David Van Villen y Límite 0 formado por los sevillanos Luis Sico y Kill Sound, entre otros productores diferentes que han querido pues dar forma a los temas de Skakeitán en su álbum Galera. Nos quedamos con dos de los temas, nos quedamos con los temas Lerro Uchenartean ante DJ Plan B y Serua Lurrera de Rinconada Remix. hoge jaegi amura fie cirera o che la culpa cosas raras y extrañas que suele hacer Skakaitán, con este Calera Bits nos vamos con la caña y la fuerza de una banda ya legendaria Son Sociedad Alcohólica, nos llegan desde Castéis con su nuevo trabajo Sistema Antisocial. Nuevo trabajo de estudio distribuido por el sello maldito Records y grabado entre el entre Gardelay Studios, Johnson Recording Studio y Farm Studio en Dinamarca. Sistema Antisocial, un disco que lo forman un total de 13 cortes que intentan reflejar de la mejor forma posible el directo tan potente que dispone la banda en concierto. Este es el primer trabajo que graba Alfred Berengena con la banda después de que en 2012 sustituyera a Roberto por su desgraciada lesión en el hombro. En esta ocasión han contado con la colaboración de Barney de Napalhead a las voces en Policías en Acción. Roberto de S.A. Odey y Magu de Arcada Social ayudaron con los coros de las canciones de este nuevo trabajo de estudio para esta banda para sociedad alcohólica. Del álbum Sistema Antisocial te extraemos los temas más ruinas y cuentas pendientes.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 En la sintonía de Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM en una nueva edición del programa Euskal Música. Y lo hacemos con el Maiatx Rock, ya que continúa la peña de Euskalerria de Burlata y este sábado 19 de mayo estarán actuando los chicos Lia Detectors, Los Solister y Dei Juancho. Y el eh, sábado 26 lo dará Urataldea y Parcos. El sábado 2 de junio en Estella Lizarra a las 12 del mediodía, en La Peña la Bota, estará Cuchi Romero con las guitarras de Juanito Lorente y el Peté. Este sábado 19 de mayo en la Universidad Pública de Navarra, estará Fito y Fitipaldis con su gira 20 aniversario junto a él. Estará nada más y nada menos que el Drogas. Nos vamos con las fiestas de San Gregorio en Los Arcos, ya que este sábado 19 de mayo, a partir de las 12 y media de la noche, con entrada gratuita, estará Kelly Kapowski y Vólvora. Nos vamos con los horarios del Iruña Rock, que se va a celebrar el fin de semana del viernes 25 y sábado 26 de mayo en la ciudad de la Iruña. Comenzamos con el viernes 25, abrir a fuego a las 3 y media de la tarde, Tarz Dice Patux. A las 4 y cuarto estará atracción a las 5 penadas por la ley, a las 6 menos cuarto el último que cierre, a las 7 tremenda jauría, a las 8 reincidentes, a las 9 y 20 a las 10 de la noche Vendetta, a las 11 y 35 Cop y a las 12 y 35 de la noche Doctor Deseo. Y el sábado 26 de mayo, así quedan los horarios. A las 3 de la tarde, aticus Finch. A las 4 menos cuarto, Zou. A las 5 menos cuarto, Impedancia. A las 5 y media, Landakaris Muertos. A las 7 menos cuarto, Bourbon Kings. A las 8 de la tarde, La Moda. A las 9 y 25, Governors. A las 10 y 20, Narco. A las 11 y 35 de la noche, Mala Reputación. Y a las 12 y 35, La Raiz. Horarios de una nueva edición del Iruña Rock, viernes 25, sábado 26 de mayo, en la ciudad de la Iruña. Y acabamos el repaso a la agenda de conciertos con mandada que estará mañana, viernes 18 de mayo, a partir de las 10 y media de la noche, con entrada gratuita en la Carbonera, en la calle Olite número 12 de Iruña. Con ellos, con Marian Ruiz con Bandada, concluimos la agenda de conciertos... Para vale, estos eh, próximos días eh... Este viernes Carbonera en vivo presenta Bandada, siente la música De la mano de Marian Ruiz Artista pamplonesa que mezclará diferentes estilos Desde el mejor rock, pasando por el pop Redirrumba o tango Que no pare la música Y que en los pies nos crezcan alas Recuerda, este viernes a las 10 y media En La Carbonera, entrada gratuita La Carbonera, Olite 12 Música de Bandada, recordándote ese concierto de mañana viernes, día 18 de mayo, a partir de las 10 y media de la noche con entrada gratuita la Carbonera, la Calle Olita 12 de Iruña, vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Musical. Antes de recordarte que hemos, eh, te hemos dado... Para comenzar el programa dos novedades La novedad que nos llegaba desde Maruri Con la formación Decot y El joven Juan Valls que regresa al panorama Musical con su tercer trabajo La Chunky Session, también hemos escuchado Arcada Social, a Entol Sarmiento A Glaucoma, a Echia Rensemeac A Cates, a Skakeitán Y a Sociedad Alcohólica Y hemos repasado la agenda de conciertos Para estos próximos días Recuerda que dentro de 7 días Volvemos como es habitual Aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia, jueves 24, sábado 26, domingo 27 para compartir contigo todo lo relacionado a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria hasta dentro de 7 días saludos, agur hay tantas cosas que hacer no hace pero hoy voy a poner punto y aparte sentarme a la sombrita a ver pasar la tarde voy a dejar el aire correr el aire correr en este mundo que va tan de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 de ese ruido no puedo ver los colores de las noches frescas perderme en mi silencio agustito hacia adentro voy a de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 De mi desnuda y desperta disfrutar. Berriosar y Ratia en el 100.8 de FM.